やこんにちはし ete、すとどんかぶん、バレン ciaga la remera, g u c h e n el pantalón、l o s menores l a p o d a r o n como el Cabezón. Por la sangre de su padre, la cabeza y la acción. Poco tiempo le c o s t ó a la cabeza armarse de billete. 24-7 la va cargando juguetes. Su madre tiene caro donde el cabezón se mete. Con un par de parceros repartiendo los paquetes. Vida de delincuente, menor independiente. Mejor que ni les cuente lo que tiene en la mente. p a la guacha quieren dormir con él. En el día es maratona y por la noche e cardel. Vive de fiestas contando dinero. Quemando la mejor hierba, tomando la mejor comida. どうだ Tanto dolor no se puede explicar. Se fue papá, se fue mamá. Que queda ya, no hay más que hablar. Tiene que salir a buscar un compañero y un fusil para mandarle guacha al gil. Porque la mafia lo hizo así, pero no se quiere morir. Si no hay revancha de forma violenta. Manita, no hay tiempo para llorar, sino para armar la vuelta. Andar a bala suelta. Una respuesta, mataron a su madre por un ajuste de cuerda. s La pandilla del cabezón dentro de la organización está manchada, pero por una buena razón. Es que un domingo de febrero, en una tarde de calor, el Cabe le robó a la mafia y lo apuntaron del cantón. Considerado una traición, no hay tiempo para pedir perdón. Ahora el Cabe no puede bajar al calentón. Vamos a ver cuánto tiempo le queda a este cabrón. Eso pasa cuando hay más curiosidades que ambición.